Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. aos companjants no podeu fer cas a miguel a ángel Hola. a sergio a pet Hola. no podeu fer cas a cap d'aquests buenas yo... noches chavals eh? Bona nit! Bueno, yo la pregunta primero, la pregunta es que si a qué testigo al David ha continuas llevando y el la seva taza. Yo por la Por la charla que está dando, yo creo que sí. no, no ¿no? Yo tengo una exclusiva, tengo una exclusiva, Messi se queda, ¿eh? dice que, se quema Messi. Más ¿no? No No, no era ¿no? No era ¿no? bueno, que sapigueu, que sapigueu teniu aquí el millor conjunt de persones que es podeu trobar al món. Presentan Heavy Metal. Ankara que tornó a repetir, que no es feo ni putucas. No me es feo a mí. Ahora ya pues repetí tú lo que tenías de repetir y dirmelo a otro cosa. repito, yo empiezo. Buenas tardes amigos. No, noches. Buenas tardes. Hola. Hola, hola, hola. Sí, sí, ya, ya. Hola, bona nit, és al darrer programa de Metal Vortex, de lo que és aquest preàmbul de, de les vacances estiuencas. I jo vaig a començar amb una petita reflexió. Vamos. La Comunitat Econòmica Europea premia a Espanya, premia, bueno. Li va donar un, una certa pasta de cohesió, de cohesió econòmica per recuperar-se i tota història, no?, No sé, m'és igual, si són 7.000 euros o l'encerto en el primer plaç. Igual són 3.000, m'és igual. N'hi ha sobre els 48 milions de persones que viuen en aquest país. El tema és de 7.000 de 3.000 milions d'euros, m'és igual, és que m'és igual. Si donéssim per reaixecar l'economia ...un milió d'euros per persona inscrita... Què eh? passaria? Què passaria? Iría, iría. Un milió, cada persona podria pagar el seu pis. Justito. Podria pagar el seu cotxe ecològic... ...per circular tranquil·lament per Barcelona... ...i tot lo que estan tallant. Per donar estudis als seus fills. Jo tinc un hápster, I eh? per fer el que els donés la gana. Estem parlant de 3.000 milions... ...50. 50... Torno a repetir, 50, ho podríem fer. I el que més preocupa emmet el Vortex. El que més preocupa, amb aquests milió d'euros que toqueix amb vosaltres, per una mena, quins disc voldríeu escoltar? Quins disc us compraríeu? Aquí estem nosaltres es la utopía d'un país que no existeix laesquerra existeis només la utopía estemos aquí estem aquí para oferir vos la música que vosotros no podre escutar amb aquest millón d'euros que os pertany así que comencem avui Bu Sergio hola amigos del metal después de bueno cuartoto impagable l arenga. L arenga exacto arenga aquí para los currantes eh? o sea impagable vamos. Ya mismo, ya mismo te llaman de un partido político, tío Es que tienes, son son mensajes claros y nítidos <risa> Mensajes claros, nítidos y verídicos A eso sea, no existe o ser un partido político Empiezas a hablar de <risa> millones y vamos A o sea, eso que... no existe ser un partido político, exacto Bueno, pues nada, amigos eh, Vamos a empezar el programa Y en este caso tenía preparado Pues poner un tema clásico Y bueno, después de los acontecimientos Estamos hablando de la muerte del cantante De Metal Sur, Pues digo, pues hostia, pues voy a cambiar el intervalo, ¿vale? Y vamos a poner a Metal Church por eh, la muerte de su cantante, el segundo cantante que tuvieron My, y actual, yo, Mike, Mike, Ho. Mike, Mike, Ho, Mike Howe que la verdad es que, joder, son 55 años, tío, es, es muy, poco, muy poco, muy poco, y la verdad es que por lo menos tuvimos la suerte, no sé si tú lo viste en Rofet, que hicieron sí, un gran concierto, y la verdad es que esta gente pues había recuperado la credibilidad, ¿no?, con este tío otra vez, sí. ¿eh? Y, y estaban haciendo sobre todo su segundo disco de Retorn regreso bastante el, bueno retornaron en el 2016 con el con el once y luego el último es damn if, if you do es, es, es bastante disco. bueno sí sí sí sí bastante bueno después se tienen después hubo un disco así de bueno, sí, de reversiones de reversiones de... y algunas canciones que están por ahí que también están sí, bien sí, hicieron el, el, el, el fake killer el sí. the in disguise pero bueno ya eh, nuevo a regrabación y además contando con la voz de, de Tom La Torre sí y bueno eh, hicieron a eso eh, versiones de sus propias canciones y otras pues bueno, canciones an perdidas antiguas que, que hicieron de nueva bueno pues nada pues eh, bueno pues nada pues este tema se lo dedicamos a él y a todos los seguidores de Metal sure de su LP cuando, bueno, pues cuando ingresó a la banda, sí, en el Basic In Disguise, el tema está coño, está colocado, tío, pues es que está Has preparado. colocado dos y me ha hecho la el, polla el, un puto el, lío. El Posoquet, no, poso Posoquet, poso El uno, el uno. Se hablaba de una vallarufa, tío. El uno, vallarufa, tú sé sí que era un vallarufa. El uno, no, no, seguro que eh, se hablaba eh, eh, eh. de Cebetas, Con mi hermano de metas eh. Bueno, nada, este LP fue el debut de, como sabéis, el primer cantante también se murió, pero después, eh. Y nada, ya van dos cantantes Los dos primeros cantantes pues a ver qué tiene huevo de otro, ponerse el tercero el <ríe> que Bueno, ya. no hay dos sin tres, ¿no? Bueno, a ver si es capaz de poner A ver, es en la platina el número uno, amigo Entonces, vamos a poner ese LP debut de este cantante más joven en el año 89 El Blazing Indes Guy Y un tema que está muy bien Que se llama Te spell be broken Ahí tenéis a nuestro homenaje a Mike Howe <risa> Bueno, amigos, pues me... ahí teníais nuestro homenaje particular de este programa. Que hemos estado aquí al loro del tema este. ¿Qué te bueno, pareció, Ángel? ¿Te bueno, sí, cantante? de, de, de ¿Te llegaste a lejos. ¿Llegaste el rofés tú, Pepe, o llegaste a, no, a verlo? yo. ¿no? iba con unos pantalones rojos ahí pegando gotes. Los pantalones me acuerdo. <risa> pues cantaba bastante, ¿eh? Fui, fui con mi, con mi peque, con mi crío... Y se lo pasó en grande. Se claro, salió en grande el en cantante de Gwen Rice también, cantó la, la de F. Hiller, la o sea. de F. y salió los dos. Y la verdad es que, que le gustó bastante a, a mi pequeño. Luego ya vinieron los ángeles a patria y ya se montó un pollo que hubo que salir hacia a un lado. Muy bien, pues nada, amigos. Ahora vamos a continuar con lo que yo tenía previsto para empezar el programa. Estamos hablando de la reina del metal en aquel momento, eh, la Lee Aaron, que, está, bueno, que acaba de sacar un disco... Ahora mismo, pero no quiero poner el disco. Se llama el nuevo disco se llama Rock On, pero bueno esta mujer no acaba de va, va metalizando el sonido, pero no acaba de cuajar, no acaba de cuajar, no acaba de cuajar, se está quedando ahí en medio camino. Pero bueno está claro que está tirando un poquito para que le contate los conciertos de metal, ¿eh? ya se le ha acabado el rollete, el rollete ese que Glam el glam y ya eh, Y no sí. me extraña que dentro de poco le digan, oye mira tú solo tocas hasta este disco. De, de, de esto, esto, Son de estos tres discos, no toquen más No hace falta Bueno, pues nada, vamos a poner ese pedazo clásico del año 84 De Lee Aaron y, eh, Que se autodominó Denominó ella como la Metal Queen Que lo dejó de ser al año siguiente Pues nada, no, la Metal la, Queen, coño Por ¿no? la Dorothy Bech que entró ella como Sí, pero porque esta cambió porque está dejó de hacer esta, esta cambió y, y el tema se lo dedico a uno de mis curros que se llama Robert Por si me escucha Ahí toma, la Metal Queen, ¿te gustaría? el tema ¡Metal Queen! Bien. Siempre por San Mateo, siempre por el Bueno, porque es el mejor. <risa> bueno, cada tres años lo pongo, coño. <risa> en el calendario ya... Bueno amigos, ahí tenéis ese tema, ese Metal Queen Que para que no lo sepa, pues bueno, que existe Y que hubo una Metal Queen antes de la Metal Queen actual Y de toda la vida, que es la Doro Pes. Mira, no traigáis historias para que la liaron, tío Mai le arribatazó de los talons de la Doro. Ya, pero es que cuando, cuando grabó esto Era bajita, creo Esto, ¿eh? esto de enero de 84 no existía la a Ah, ¿no? Ah, claro ¿Ah, no? No, no existía No, no, no, no, 82, no. Del 82, no. chaval 72, qué discuarlo 82. Bueno, búscalo ahí en el, en el. En en el, el la vas Archive, a cagar. Saludos. La vas a cagar, no lo hagas. Sí, sí, sí. No sí, lo hagas. Que que es que no lo hagas. Bueno, vamos a seguir, de mientras que busca la Wikipedia del metal, metal archivos. Amigos, una de, una de que página, existe la Wikipedia. <risas> una página recomendada para todos sí. vosotros. Pues saludo para él. Y vamos a seguir con, con desgraciadamente Salud. más malas noticias. -tanto 3. ¿Cuál el? no al 84 salió el primer LP no el de qué sí. el de, ¿De, quién? ¿El de, ¿De quién? Warlock coño en, el, en el 84 salió el primer disco no Born the Witcher pues ya está ¿Entonces qué te estoy hablando de quién de quién es claro, más que... de quién es más de quién 84, 84. liaron empezó en el 82 el empezó. primer disco el primer disco del 80 <risas> madre mía, colega, bueno, sé bueno, pues después de después tema... madre, no, mía, madre mía, madre mía. Está, está, bueno, pues, está saludando a todos. Por pues eso, como estaba diciendo, seguimos con la sección de necrológicas y esta vez pues todos nos hemos también levantado, ¿no? O sea, enterándonos de la noticia de que de que moría había muerto Joe Jordison el batería de Slim No. Yo batería... pensaba que era el cantante ese. No, qué coño. que <risa> eh, ha sido un experto eh, de esta de esta... No, Yo no soy especialista en lidnos. son no, o sea, no, no, no tiene no. que van de payasos. Exclusiva, fiscal. exclusiva. <risa> Seguro que no, no. hostia, ¿por pues yo pides que sí, tío? Hombre, no, es el batería, es el, Correcta. Batería, el batería, de los cuatro primeros discos. Espera, espera, que lo va a decir en antena. Correcta. Las has ¿no? Dilo, dilo, dilo, las cagado has cagao, ¿no? Muy dilo, dos, dilo, dos. Dilo, la has, cagao. La has cagao, pero dilo. Bueno, vamos a seguir con, con el fallecimiento de, de este pobre hombre que no le podemos decir ni la noticia. Eh, batería, batería de Slipknot, los cuatro primeros discos, ¿no? El, el primero en el, el 99, Slipknot, la Yowa, volumen 3 y el último disco que, en el que participó, el All Hope is Gone, de 2008. Así que, bueno ya sabéis, eh, una, una nota de su familia diciendo que había fallecido mientras dormía en paz, así que su, su, sabíamos... También dormía en paz, como el otro, ¿no? Como el otro, todos durmiendo, o sea que esta noche, cuidado, en mera... Cuidado, todo. cuidado, <risa> vela. Como, como Gary Bull, todos, <risa> todos todo, todo, todo todo se mueren... Todo. No sé, eso no es sospechoso, pero bueno, sabíamos de... de Mike Howie no sabíamos nada, no, no tenemos conocimiento de ninguna enfermedad, sí que es cierto que Joe y Jordison dejó o, o le dejaron de lado de la banda, es lindo, pues porque tenía unos problemas, no sé exactamente la, la enfermedad esta, es una enfermedad un poco un poco rara, pero sí que la verdad es que estaba, que adolecía de, de esta enfermedad, y además, pues, es, es dolorosa esta muerte, no solo por quien se trata, sino que falleció a los 46 años de los que estamos aquí, me parece que todos los hemos cumplido ya. Sí, sí. bueno, por pues poco, sí. o sea, pero... que, que... Queda un poco de, de, de cosa, o sea, ¿no? como la pandemia, ¿no? Cada vez, va, pandemia, va, cantar, cada vez ¿no? va bajando el nivel, ¿sabes? El betalero decía, cada vez está la cosa más, el nivel está más bajo. Bueno, caso vamos a poner un tema. voy Yo me he ido al, a la Iowa del 2001, creo que es su mejor disco. Es cierto ah, yo que... Recuerdo, el, yo recuerdo esa portada, nunca lo llegué a escuchar. Es cierto que el hop Is Gone es el que... Alcanzó, es un gran mayor, título, ¿eh? Es un gran es título. Un gran título. Toda la esperanza se fue. La verdad es que ahora también iría bien para, para, este tema. para levantar el ánimo. ¿no? Levantar el ánimo sí, sí, sí. Pero no, me voy a la Iowa, para mí el mejor disco, eh, lo que decía, ¿no? El Hopi's Gold sí que alcanzó su máximo nivel de, de popularidad, pero yo me quedo con el Iowa y tiene grandes canciones y además eh, voy a escoger la, la tercera canción del disco, el Disaster Peace, porque es el tema eh, que usaba, que usaba yo, Jordison para hacer su solo de batería con los con los Slipknot Eh, solo de batería, que por lo general la batería se movía, giraba, se eh, Muy inspirado en Molicru, ¿no? Eso. Sí, Molicru fue muy inspirado hacerlo. Pero bueno, la verdad es que valía la pena. Mejor batería que, que Tomilí, también te, te lo digo ya. Y que, bueno, que... que Arre, mucho más gracioso. Y la verdad, y la máscara acojona. O sea, ver a este tío con la máscara esa, la verdad es que acojonaba. Para mí era el, el miembro con la máscara más más aterrorífica que, que había. para mí. payaso. Más que el payaso. El payaso, pff, que te quieres que te diga. Pues y la y... película, ¿eh? o dos? ¿El payaso? La de A mí me hace mucho miedo. toca de los huevos. Pues... <risa> vale, vale, pues ya está. Bueno, pues nada más. Sin más, o, eh, la verdad, bueno, decir eso que ha influenciado a, a multitud de, de baterías, ¿no? De, de, y que la verdad es que su huella... Y este tema, fijaros en la batería, porque realmente aquí hace... Es un espectáculo, no es un espectáculo. Así que sin más, eh, memoria de Joey Jordison. Vamos a brindar, saca las cervezas. Venga, venga. Y vamos a brindar por él. Las y... del te cumple, Sergio. Pues te brindo, porque <risa> desde, desde el 82 dos Liaron que no cumbieras una cerveza en el te cumpleaños. Hostia, hostia, oye, oye, oye, te has mal, pues no, eh, cabrón. Eh, te voy a dar la razón, eh, eh David. Santa mal, tengo tengo eh. Es que razón. la has cagado. Tiene, pero, una, pero, tiene pero, una antena. Te, pero te pilla, la voy a cagar tu. Te ha vuelto a pillar, pero, eh. Pero cocio, eh David, te ha vuelto a pillar, Sergio. Bueno, venga, sin más, vamos a poner este the disaster piece, Slipknot. Bueno, ahí me este, esa traya brutal, <risa> esa bestialidad ¡No digo nada! de los el Limnock, Disaster, y, y, disaster Peace. Y bueno, uh, espero que habéis fijado sobre todo en el gran trabajo del batería. Pues macho, cuántas nada. nada, vamos a seguir con sí, sí, les, de, de este programa. Vamos a dejar ya la necrológica. vamos a dejar los muertos y vamos a poner actualidad y vamos a poner caña burra. Venga, Pepe, venga, vamos venga, a darnos, vamos a... Hola, a, amigos, a pues ya esto. que hoy es el último programa... Hasta después de vacaciones os traigo pues, unas bandazas, como siempre, de casa nostra para deleitar vuestros oídos. Y pues aquí va la primera, los Crimson Mestor, banda remolque entre Barna y Valladolid, Italia, con dos componentes de aquí, Pau Correas, vocalista de Rexar, y Alex Opposet, bajista de Loansar, dos bandas de Barna. Y nada que... banda que se formó en el 2009, en el 2014 sacaron un min LP, en el 2015 un single, y el año pasado esta demo, de la cual os traigo un tema, el yeus que también da nombre a su demo de tres temas. Y bueno, sin más os dejo a esta banda catalana-italiana con tinte heavy clásico, y, bueno, esta banda catalana-italiana con tinte heavy clásicos, Speed y la New Way of metal Sin más, Crimson Storm con el tema oh, Outrayos. Yeah. Venga, y esa juventud que está tirando para adelante, que... que no veas con molta fuerza aquí hemos ido esta gran banda Crimson esta gente joven aquí de Barcelona que está subiendo como la fuma lo único que le falta es que alguien apueste por ellos porque Pau tiene una voz impresionante tanto en esta banda como en la suya actual Rexar y luego Alex Opoche del bajista que también de como he dicho antes de Loansar también banda catalana y la verdad que ¿Y que aparecen dos grandes alpes Sotadem de Great sí. que sí. van a estar el de sí, Festival sí bueno, lo único que es eso que que hay que más a las bandas lucar como, si, como digo siempre y bueno y que algún que para él porque ya visca la y al Pau es impresionante y las músicas tienen que son dos italianas que ahorita van que ahora no me recuerdo el nombre es la Valledoria, un pueblo de Italia. Y la verdad es que, sinceramente son muy muy pero que molvos y sobre todo que son gente jova que tienen un nivel increíble, pero increíble. Y bueno, bueno, Angelito Hola, amigos, ¿qué tal? Pues eh, yo me voy a revolcar a un poco más en, la, en estos momentos también aciagos, eh, que coincide con la despedida de la temporada de, de Metal Vortex, para vernos luego en septiembre. Y bueno, pues eso, eh, seguimos recordando a gente, a compañeros caídos en, en, en batalla. Eh, bueno, aparte también hemos comentado, aparte de Slim Knot, Slim Knot y Metal Church, también, bueno, durante el año hemos tenido que también... Lamentar la pérdida de Ken Hensley, por ejemplo, de Yuan Hib, ¿no? Teclista, de bueno de Eddie también en el mes de octubre. Eh, Jeff Lavar también, calentito, calentito también El guitarrista de Cinderella. Y John Lawton, el segundo cantante de Uriah Hip. Lo sabías, ¿no? Lo tenías tú en tu... Sí, ahora te iba a decir John Lawton, sí eh, También eh, a... Eh, un pequeño homenaje Jeff Lavar, eh, Ángel Ruiz también eh, Que se han salido también, de los suaves Y a otros también como Guy de Líbana Y Chelsea Mingote Que bueno, no son estrictamente músicos Pero son... eran rock Y, y, y, y mi amigo Juan del Barrio Bien Y pues nada, vamos a poner un tema también que para mí evoca estos sentimientos, sentimientos de, bueno, de, de mirar al cielo y ver más allá. Y con la banda Pink Floyd, ese, directo, ese Delicate Son of Thunder y ese tema majestuoso con el, para mí, mejor solo de la historia, ese Comfortably Numb en directo. Con todos vosotros, Pink Floyd y también dedicado Ángel, que ya sabes que hacemos lo que podemos, pero es que no damos para más. Uh, oh. Excelente, Dave Gilmour. Y también tenemos una... Madre mía, otra exclusiva que no queríamos dar y es que nos acaba de llegar eh, vía Radio Patio de que Dusty Hill, bajista de Sisi Top, pues también se nos ha quedado en la cama. O sea que esos coros, esas coreografías con las barbas y tal, como que... En fin, ahí se queda. Joder. Ahí ya se queda, ¿no? Sí. Bueno, pues Sisi Top ya quiere si queda. ¿Tantos? En eh, vez de tres hombres, son dos hombres ahora. Tres hombres, es verdad. Es que Gil también cantaba alguna. Sí. Muy mal, una voz un poco... Sí, pero las coreografías que hacía son tremendas. Tremendas. El vale. Gilby Clark, ¿no? Se queda y... El Shelby Clark, ¿qué tiene que ver el Shelby Clark con esto? Y poca cosa más. Bueno, pues no me continúa yo. ¿Sabe que La setmana vinent no estarem aquí, nosaltres, eh, en directe. Oh, Perquè no, que eh? estar... no queréis, eh? Es que vulguin estar, el, els nostres oh. programes seguiran sonant. Seguirán sonant. I, bueno, aquest programa, pues ser avui mateix. Us ho podeu descarregar a través de les 3 b con <coughs> www.radiesp.net Us podeu descarregar dama a partir del nostre Facebook, de Metal Vortex. O ho podeu escoltar en directe a través de assalama radio rock, però sí certament és el, el repproa de lo que és l'estiu. És molt calent i aquestes calentures igual porten coses molt diferents, oh, molt diferents oh. de cara a setembre amb a través del nostre Facebook un pues, direm. Jo jo penso que serà a través del 12 13 14 de setembre que meta el porig continua. per certo que no. no, no lo he... ¿Qué os pareció nuestro, eh? nuestro vídeo de YouTube? Eh? Yo ya lo dije. Vale, vale, sigue, sigue. No, no te pusimos bien, Sergio. Y bueno, pues yo qué sé. Mira. Es un estilo para que.. una temporada extraña. Extraña, como la año pasado. Ah, rumor. Parfelindy. Parfelindi. Parfelindy. Y yo, aún acá, que show sobre altos, don't. Este aquí me ha comeado, es Indians Anthrax. Anda, anda. Mola, bola. ¿Se ha muerto sí. sí. A les del vespre, la temperatura és de 23 graus i la humitat del 78%. No hayáis conseguido a esos antras con su Indians y vamos a seguir con el programa, no hay nada preparado aquí, tenía a Sergio Estábamos preparado los hacer pero bueno, los, los pongo <risa> sin presentarlos ni se nada, que o, o esto que... ¿Cómo va sí, hay a, creo, aquí. seguimos con el siguiente, bueno pues vamos a pues, vamos a dar la, la noticia, había dicho yo antes que bueno, acabamos con las con las noticias malas, con las necrológicas, y de repente, ¡pam!, ¿no? Ha saltado Salta la liebre. Ha saltado la liebre, y, y la verdad es que ha sido terrible la noticia que hemos recibido a, ahora, porque resulta que... que eh, eh, pero no iba a pinchar, el Sergio, bueno, pues acércame el móvil, que tengo ahí la, la noticia, porque claro, yo no, <ríe> no me acuerdo. Bueno, pues nada, que acabamos de saber, que lo, lo ha comentado un poco antes Ángel. Eh, Pepe ha, ha recibido la noticia, ha hecho saltar la liebre. Nosotros hemos puesto en marcha la maquinaria periodística para confirmarla y realmente así ha sido, ¿no? Eh, a ver, ¿dónde está? Dusty Hill, bajista de ZZ Top, ha fallecido también a la edad de 72 años y, bueno, también dicen que que también mientras mientras dormía. <risa> a ver, no más, ¿eh? ah, lo primero que nos ha venido a la mente pues fue la, el último concierto en el 2019 que vimos a los ZZ Top eh, y para mí fue un gran concierto. Sin ser el estilo de música que más me gusta, hicieron un, un, un, una lección, las coreografías, un sonido brutal y fue un concierto que realmente fue de, de, de menos a más. Empezaron, es verdad que empezaron con su época más bluesly y, y tal, y, y bueno, Kizap y yo también estábamos en, en un festival que no todo el mundo iba a verlos a ellos y, y bueno, eh, realmente eh, al principio pues fue un poco más lento, pero fue de menos a más y realmente bueno, fue, fue tremendo. Así que nada, eh, vamos a poner el tema pues que les hizo célebre, el más famoso que tienen. Seguro que todo el mundo lo, lo conoce. Estamos hablando, como no puede ser de otra manera, de la Grange. Así que nuestro homenaje de nuevo a, a este gran bajista, eh, Dusty Hill y sin más pues nada vamos a a poner esta Lagrange y esperemos que no tengamos que dar ninguna noticia más en lo que queda ya de de verano vaya vaya día de, de mierda para para acabar este esta temporada así que ahí tenéis ZZ Top Lagrange town, to check outside the you know what I'm talking about, just let me know if you're gonna go, to that whole mile, oh, it got a lot of nice girls, huh? hey, I'm racing. Bueno, pues ahí hemos tenido a ZZ Top, en memoria de Dusty Hill. Pues nada, compañero, que te vaya bien, 72 años, a ver si llegamos nosotros. Bueno, nos vemos, ¿eh? Nos vemos, <ríe> nos vemos amigo. Nos vemos, y vamos a acabar ya con, con esta sección de, de necronógicas, y vamos a... Hola. Soy puño y trabajo. <ríe> es que están llamando, me colado, Miguel, me están llamando. Sí, Pues nada, vamos a seguir. Bueno, pues nada amigos, vamos a continuar con una, con una banda de la New Way o British Heavy Metal En este caso una banda poco conocida Pero bueno, es un pequeño tesorito eh, Una banda un poco diferente A lo normal de aquella época Estamos hablando de Saracen y saracenos, ¿no? Araceno. No sé exactamente qué quiere decir, pero creo que es un rollo de estos del rollo medievo y tal, ¿no? ¿Puede ser, Miguel? Bueno, los saracenos sí, ¿no? eran los los árabes que llevaban por... las cimitarras aquellas sí. y todo eso. Eh, Os he hecho una broma, ¿eh? yo sabía quién <risa> O sea, de hecho, yo sé que en la canción Cruzada hablan de los saracenos y tal eh... ¿Sarracenos sarraceno, ah, sarracenos? No, con una R, una R. Una R. Dos, no, R una dos R ¡Qué bueno, eh! ¿Cómo me ha quedado una R, eh? Sí, es, una, es una, una R En inglés, Aracen, es como una R en No, no, no creo se que no usa, en inglés En castellano se, se usan las dos R Bueno, pues nada, como curiosidad Estamos hablando de un disco del año 81 eh, Y como curiosidad, el primer tema se llama Cruzeida, que lo sepáis ¿eh? ¿Eh? Y nada, vamos a poner un temita Este grupo es un grupo con toques Que en aquella época se le llamaba Toques sinfónicos eh, Ahora se le llama Pro. ¿eh? Pro ¿eh? <risa> Y nada, pues bueno, es una pequeña tesorito de esos de la New Way o British Game metal Vamos a poner el disco que se llama Miguel, el disco se llama Heroes Saints and Fools. Anda, Héroes anda. Santos y Locos. Y Locos, año 81 y el tema Hostmen of the Apocalypse. Esta pues no nada, lo, chicos. No lo Esto ya sabéis lo que es. Pues nada, chicos, ahí tenéis Saracen. Vamos. Venga. ¿Os ha gustado el tema de Saracen, no? Sí, sí, a mí me ha sorprendido gratamente. Año 81, amigos. Sí, sí, un rollo muy pro. Que sepáis que se en este programa pro. se aprenden cosas. Se aprenden cosas. No Bu buenas buenas y... y malas. No, no tan buenas. Pero, bueno, seguimos. Pues bueno, amigos, aquí ahora os traigo otra bandaza de aquí de Casa Nostra, concretamente Barcelona, donde empezaron en el 2014 como grupo de cover siendo la banda más solicitada del país pero no es hasta pues hasta el 2016 que es cuando deciden entrar en estudio para grabar su primer álbum de temas propios y es hasta el 2018 cuando por fin sale a luz Whisen su ansiado álbum y me refiero a los jarroqueros Beat Mother que seguro que poco ah, alguno sí. ¿ves? lo había visto sí. sí yo también lo había visto haciendo joven, que por eso ya era una banda buenísima de cover y ya te digo esto han tocado en los fest creo ¿eh? creo que sí sí creo que sí Sergio Lo que pasa es que hay uno en el trofeo hay momentos... Sí, pero tocaron el... eh... por la mañana y esas cosas. Sí, sí y bueno, pues aquí os traigo también ahora un adelanto, sacado el año pasado, de lo que será su segundo eh, disco, que está ahora en proceso, con este tema, Poisoned Road Sin más, Big Movers Venga, y caña de casa nuestra. ¿Le has el parche no? ¿Vale? No no, te... <risa> no, no tenés. Que yo sabía, ¿no? no <risa> Eso vas a pegar golpe, Sí, sí, yo pegar. sé sí. Pues bueno amigos, aquí habéis tenido estas bandazas Big Model, que más de algunos habréis conocido. Sí, sí, sí, habéis visto un concierto cuando hacían las cover y ahora, pues mira, están trabajando en su segundo disco. <risa> y como habéis escuchado, tiene una voz en la sí, sí, que de sí, sí, sí. la madre, madre mía, la voz que tiene. Sí. Esto os apunta pero muy, muy alto, ¿eh? Me alegro por ellos. Venga, Ángel. Pues nada, y vamos con un tema también de despedida, porque acabamos la temporada. Y con un grupo que es ahora mismo Mister insondable. Desde hace ya un tiempo hablamos de los suaves, los gallegos los suaves, los ourensanos, que están fuera, pero oficialmente no sé si llego a decir. ¿eh? Ya sabéis, aquel salto al vacío de, de Yossi. Que... Nunca mejor dicho, un salto al vacío, ¿eh? Yo, y, y, yo, y ahí oh, se hoy, quedó. Hoy podríamos recordar una canción, esta noche no se duerme, porque mira, los que se duermen se quedan todos fritos ahí, ¿eh? <risa> Sobre todo los que ya tenéis cincuenta y pico, ¿no? Pero, ahí, o sí, sea, ir, pues, yo me vivo que caer un de cabondeo. <risa> Bueno, pues nada, y vamos a un tema muy, muy sentido de su último directo, hace 29 años grabado en Ourense que tenía que ser la, la gira también, esta gira tipo escorpios ¿no? De 10 de años seguidos, eh, despidiéndose de todo el mundo y que tenía mucho, muchísima salida eh, No tanto... se ha acabado, ¿no? No, por eso es que no, oficialmente parece que no pero bueno, parece que ya Yoshi, pues se ha metido en su se ha encerrado en su granja y ahí se ha quedado y de ahí nos sale con sus poemas y tal Y una, una gira que sería lucrativamente muy, muy, muy interesante para ellos. Eh, no tanto quizás eh, a nivel de extremo duro, pero bueno, un nivel bastante aceptable. Y que, bueno, se ha quedado ahí, en un misterio insondable. Sin más este, adiós, adiós, y vamos a dedicar a una persona, a un compañero, a un oyente, a un amigo, que va siempre de frente, a Punto Marín. ¡Con todos vosotros, los suaves! ¡Uh! Ah. Stop your ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Fins a septembra! ¡Fins a satembra, de...! <risas> ¿Eh? Bueno, pues a nada, de... amigos. Después de esta despedida, <risas> aunque a media hora ¿eh? no os vayáis aún. <risas> no, pero ya se acaba lo bueno. Ahora <risas> ya <risas> ahora viene ya. haces <risas> eso que... <risas> New Way y el rollo de Bueno, pues nada. Vamos a rescatar una banda alemana. Pero en este caso, con eh, un disco actual. De hecho, el último álbum. ¿Cómo se llama? Estamos hablando de los Stormwitch. Que, os, que Una banda que se quedó ahí en Alemania De mediados de los 80 84 creo que su primer álbum Os recomiendo los cuatro primeros discos Están muy bien Y desaparecieron y volvieron en el 2004 Por ahí y van sacando discos de vez en cuando El cantante está en perfecto estado de forma Por lo menos en, en la voz No sé cómo estará de careto ¿eh? Me imagino que será otra no, no, no. El, oh, se, Me imagino que será otra historia Y en este caso vamos a poner su último álbum Que salió creo que hace un par de años Que se llama David, eso me tienes que echar la... Stormwind, tío. También se llama Stormwind ¿dico? Sí. vaya Pues nada, pues nada por, por poner Después de 20 discos Pues poner el... Una, bautizar una canción como el grupo En 2018 sacó Bone to the Witch eh, Exacto, Bone to the Witch, fíjate cómo ha el tiempo <risa> Born to be, y, y tú Vaya, anda, y tú dices que se llama Stormwind Stormwind es la canción Es que es que David macho, pero pues si no ves bien, ponte unas gafas, ahora venden los chinos, venden gafas, venden gafas por tres euros para ver de cerca. Cópatela, tío, cópatelas. Cuidado, cuidado. Bueno, pues nada, amigos, el disco se llama... Espera, no, no se quede witch. Eh. Born, to born to witch. witch. Eh. Born to witch, vale. No, que esperar, ¿Qué quiere no, decir? Que decir. Eh, tradúcelo, venga. ¿No se quede la bruja? Nacido no, para matar, ¿no? No, nacido no. salvaje. Born to the witch. Born to the witch. Vaya, nacido, vaya, para... Vaya, eh. Vamos. Sí, vea. No sé, born... Pues nada, ah, no se quede la bruja. Hueso. Espérate, espérate, el tiempo. Hueso. Espera, espera. Born. No, la humedad. De la, de la ah, vale, vale, vale. Bueno, pues nada, pensaba que iba a decir el tiempo, aquí ya sabes, este rollo que tenemos. Pues nada, amigos, vamos a poner que por fin han bautizado un tema, después de 20 discos, como el grupo, Storwich. ¿El tema? ¿Storwich? Bueno, pues nada. Ahí teníais a Stormwitch. ¿Te gustaban los Stormwitch a ti, David? A mí sí. A ti, Ángel. Lo tenías tú, ¿no? Pasa, pasa palabras. Sobre Pepe. La, sí. Gran banda, gran banda. No, el tipo, el tipo sigue cantando igual, ¿eh? Sí, verdad, yo, yo siempre, yo, eh? yo siempre estoy contigo, Sergio. Ahí, ahí, ahí. Bueno, es una, no, eso, ¿eh? no, no, no, es una de las formaciones de New Age Metal. Es una de las formaciones de New Age Metal. Es estornuecha, chao. Bueno, son alemanes, ¿eh? Pero... Bueno, pues o sea, vamos a seguir con más alemanes. Yo eh, eh, te... ya, vamos, teutones, ahí, los teutonas, tú, ¿eh? ahí, ahí, con con tú, ay, Las teutonas, ahí, pero la bueno, vengo, vamos. Con con tú, con tú. Ah, Conu. Pues, ¿A consiste del uno otro día o no? Sí, sí eh, pues, creo sí, que sí. Sí, sí, sí. Creo sí, ¿verdad? Ya, ya no recuerdo el otro día sonaron muchos temas. Aquí metimos aquí pues un ritmo que llevamos. Bueno, al previo presente este tema Y ya es el último programa de la temporada Y quería en mi propio nombre Y en el de todos los componentes de Metal Vortex Agradeceros vuestro seguimiento A lo largo de todos estos meses De esta nueva temporada Y os esperamos para la siguiente, desde luego Y también agradecer el seguimiento Que ha tenido el vídeo de, de YouTube la verdad es que no Y no os preocupéis no... Nos pedís que el Pepe también salga ¿eh? Sí, sí Pepe, saldremos eh. todos poco a poco Conforme tengamos <risas> contenidos que, que ofrecer No vamos a poner uno a semanal porque bueno, si no. nos hago parece... algo, algo de Green Core ya lo.. Si no, si no tenemos nada que ofrecer, pues tampoco esto debería <risa> hacer lo De, bon Jovi, ¿no? sí, claro, eh, de eh... canción de un minuto, que rápido <risa> acabamos rápido. Pero bueno, que pero que eso, sobre todo en nombre mío y de todo el equipo, agradeceros vuestro seguimiento a todos y vamos, después ya de, de, de estas sí. noticias malas, por fin. Puedo poner lo que tenía pensado desde el primer minuto Que era eh, poner el, el Adelante del nuevo disco de Victory la banda ¡Anda, de anda! Semana, eh, comandada por Germán Frank, que también ha sacado Disco en sí, el sí, solitario sí, es Están los Victory con Germán con Frank Como he dicho, Johnny Pontillo A las o sea, No queda nadie más, ¿no? No, porque luego está Peter Pitcher al bajo Y Michael Stein a la batería Y que ta, eh, van a sacar disco, que se titulará Gods of Tomorrow, los dioses del mañana, anda, y anda. el 26 de noviembre del de 2021. Y eh, estarán de gira también por aquí, con, eh, por la península, concretamente el 26 de noviembre en la Sala Cool de Madrid, con David Rees y Muro. Anda, anda. Y aquí en Barcelona, el, el 27 de noviembre en Ramatás, con David Rees también y aquí la banda nacional será del, del drag que por cierto del drag ya... es pues el ha dejado el grupo. Exacto, exacto, exacto, más pues o ¿Sabe, menos. Muy... ¿Sabes algo de Sí, me lo dijo ¿sabes? personalmente. Vale, vale. Sí, pues lo, lo iba a decir, pero bueno, se me ha adelantado, Pepe. Pues. Hostia, me tienes que cambiar la puta melodía, ¿eh? Vale, pues ahora me cuentas. Ah, eso es, eso es que suena ese turno. Sí, ¿ha visto que, que, que, pero has visto cómo suena eso, colega. <risa> ahora miramos. Bueno, pues nada, eh, nada pues, lo que iba a decir ya lo han dicho. Pues nada, sin más, eh, Victory y el tema nuevo que se titula Cut to, cut to the Bone, que también está, han sacado un lyric video que podéis ver con las letras y tal. Así que sin más, Victory y este Cut to the Bone... Pot Bienvenido a los teléfono. Victory y este tema nuevo, Cut to the Bone. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué suena? <ríe> la que la temperatura que está subiendo. Bueno, pues nada, ahí hemos tenido a Victory con este Cut to the Bone, un tema muy rockero, muy guapo, la verdad es que... Para ¿Qué el pasa? Que yo creo estar... que el tema de Victory, tío, con solo un tío... O sea, el, que... Ah, bueno, podemos discutir si son ya los Victory o no. Exacto. Pero bueno, yo creo que Germán Frank era quien... quien... Sí, pero en los últimos llegaba. tiempos, pero no era original, ¿eh? De la banda Tampoco. Eh. Bueno, yo creo que, bueno, él tiene su propia banda Como German Frank más que, Es, es más, más cañera y tal Y esto es Victory A mí me suñen sonando a Victory, sí, la verdad sí, bueno, sí, no, sí. no nos podemos engañar con Más melodía, más comercial siempre, Sí, sí, siempre sí, sí. Así. Más, más rockero Pero ahora sí, ha sido sí, el toro gusta. loco a ver, a ver si se puede hacer el Fernando. concierto Pues a, ahí estaremos Así que nada, seguimos con más música Pues bueno, seguimos y ya para acabar por pues, mi ronda, otra bandeta de casa Nostra, nada menos que Anoptambuls. Banda de rock duro y metal, concretamente de Albais, Penedés y Algarraf. Banda que se formó en el 2012, con la idea de hacer un tributo de Santraid, pero no es hasta el 2014 cuando ya, más, ya graban temas propios. Y yo ahora os traigo un tema grabado este mismo año, donde la nueva voz, después de la salida de su anterior cantante, no es nada más y nada menos, que de las mejores voces que tenemos aquí a casa nuestra. Héctor Llorado. Bueno, y si. Bueno, y... <coughs> <coughs> perdón, que me ha entrado. Y bueno, sí. ¡Me pasa, Pepe! Pepe. Tengo... Eh, Se va a hacer el, el, no? el puñetero aire este que me va a matar. Sí, ¿verdad? Y bueno, está sin vida... más este tema llamado FinSavidad y de nada, como he dicho antes, de su nuevo frontman Héctor Llorado. Noctambuls. Ay, joder, tío, el aire que me, me está matando, Porque esta vida me va a matar. Bueno, amiga, he tenido esta gran banda Notambus con esta pedazo de voz de Torlladrado, que es el nuevo cantante de Notambus, y bueno, lo de siempre, las bandas de casa nuestra, ¡aupa! ¿Necesitamos continuar con otra cosa, no, Ángel? Pues sí, seguimos con la actualidad y con un documental que si podéis ver chequear estos días, acaba de salir hace muy poquito de HBO que habla de esa tercer, eh, tercera edición del gusto, que el en 99, que tenía que ser la reconfirmación de esos tiempos de hippies de paz, amor y, y gloria. Y acabó siendo pues eh, eh, paz, amor, eh, barro y mierda. En fin, un, un festival que acabó fargamente mal, con violaciones, robos, eh, en fin, una auténtica apología del capitalismo salvaje, bebidas, botellines a 6 dólares de agua, o sea, no había duchas, algo tremendo. Con muchísimas bandas, además, que de primera línea... ¿Dónde lo hicieron? Eh, pues una no, no base militar, lo ponen aquí, en, en, en Griffiths. Griffith o sea, no hicieron en la isla. Eh, eso no fue en la isla, ¿no? ¿Dónde fue el busto? A ver, el a tío. Fue en la, eh, el, el original, en el 69. No sé, una granja por ahí en el este de Estados Unidos. O sea, no, está, no está era el, el mismo sitio. Busto. No, no, no, no eso fue una base militar, sí. Bueno, pues nada, eh, previsto para 50.000 personas, fueron 300.000. Bueno, eso. Y con varias bandas también del gremio, desde Megadeth... Eh, Eh, the Offspring, Korn, eh, Key Rock En fin eh, a las, a Los albores del milenio Y bueno, vamos a ver una de las bandas más eh, Problemáticas de, aqu de aquel momento Que instigaron a la rebelión Y a la violencia Hablamos de los eh, chándal metal metaleros eh, Lean vale Con ese Show Me wachucat eh, Un tema bastante mamporrero Y, y en fin, bastante, bastante chungo Y bueno, a ver qué os parece. Preparad, por, por tanto, vuestro, eh, vuestro chándal poligonero, vuestra gorra de visera hacia atrás y vuestros platos. Con todos vosotros, desde el Busto 99, ¡Lim Biscuit! ¡Ah! ¡Vamos! to bring it on. de amor. <risa> Hostia, ¿verdad? Eso está para que fijar para el mix, tío. Bueno, pues bueno, está peña, ¿Cómo, amigos, que tengáis buenas vacaciones? Eh... El Belém va a la turnada. ¿En a dos no vemos o sí, la, la, <risa> la Bella, Bella o la Nova? <risa> tú cerca vas a vas al Moncayo por ahí, ¿no? ¿Me han dicho? Sí, sí, sí, sí. ¿Y sí? tú, David, dónde vas? ¿Tú David, dónde vas? Yo no tengo vacaciones. Eh, pero irás al Mercadona, a algún sitio, digo yo. Jo no tío vacances. Fa molts anys. Deguda a la situació inicial, que et deia que 7.000 milions de la Comunitat econòmica Europea passen a Espanya, i sería molt fàcil donar un milló per cada 50 milions d'habitants. Aquí tenéis mi cuenta correcta, aquí debajo, cuando ingresáis. Eh... Ya, por ahí por. Por, por sí, cosa tío Sí, mira que no donde ibas ibas iba, iba, no? iba a, la, a Horta San Juan, ¿no? ¿Diga? Sí. Con piscina, ¿no? <risa> Va a ser una piscina que está en otra San Juan y luego vas a otra piscina que está en Deltebra, ¿no? Puede ser. Y luego vas a otra piscina que está en Cornellà, ¿no? <risa> bueno, chavales, pues Sí, <risa> tío, qué fin de enero. Qué tío. Fin septiembre este va al nuestro Facebook. Ya estará el nuevo disco de Iron Maiden que sale la primera semana de septiembre y el de Y el regreso Alguns del Centinela, pero bueno. Y el regreso el del Centinela, eh. El, el regreso del Centinela. <risa> Exacto, Entendido. pero sale no en octubre. Sale en octubre La ha retrasado octubre. Te ay, ay, con las ganas. Me parece que se te va a hacer largo la espera de Centinela. Yo escucharé <risa> ese tema solo. Capaz y juzgaré. Bueno, bueno Niti. Fins d'aquí un mes Benvingut a lestádi Al 15, no? Tornarem? Ni puta idea Joder, bueno, já ya, ya, ya. <laughs> está iré al... Están pendentes al Facebook I a Youtube, Facebook, no? Una xerrada de ¿no? Sergio explicándonos cuándo podemos volver, no? Las anécdotas de Sergio Haremos una sección en Youtube Las anécdotas de Sergio Ay, ay de, Te haremos algo, del periodo metálico, ¿no? ¿Volverá o no el periodo metálico, Sergio? Volverá, volverá. <risa> <risa> bueno, buenas vacaciones a todos. Bueno, cuidado esta noche para dormir. sí. <risa> no durmáis mucho. les 10 de la nit. La temperatura, és de...